28, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí desde el estudio de Radio Pueblo haciendo, no como siempre, como todos los lunes ya, este ¿qué programa será este? Número 25 25º programa aquí en Jujuy. Así es y viendo, así que estamos el otro día hacíamos como un análisis por lo menos yo decía que como que estamos más relajados, yo me siento más tranquilo, me acuerdo que el primer programa nervioso equivocándome todavía me equivoco pero uno va pero más como que agarrando un poquito de confianza este y pancho la verdad que pancho siempre haciendo bien su laburo ¿no? totalmente así es esté bien pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar lo puede hacer con nosotros a través de nuestra página web nos eh, ahí nos, nos busca ¿no? ww o si no, también se puede comunicar con nosotros a través del Face, nos busca Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, pueden seguir todas las noticias que publicamos de la red y también que republicamos, porque justamente somos una red y diferentes medios van generando noticias, desde la red se va republicando también, así que se pueden encontrar con todos los colectivos que, hacen, este, que conformamos la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, este... La siguiente nota, bueno, comentamos un poco antes de entrar en contacto con Mariela Molistia. Es un caso de, de impunidad también y de aquí en la provincia de Jujuy. Como todos sabemos, la medicina es, eh, es un negocio. Y aquí puntualmente en la ciudad de San Salvador de Jujuy había una clínica que era de una familia muy apoderada, que son los Quintar. Eh, esta clínica eh, hace poco cambió de nombre con una lavada de cara Y los que vivimos acá siempre como que tuvimos un poco de miedo en ir a esa clínica porque hubo muchos casos de denuncia de mala praxis y siempre que uno sabía de un caso que se iban a internar, volvía con otra enfermedad. El caso que sigue es de una nena que se llama eh, María José Leidjol. Eh, hubo una marcha hace unos días aquí en la provincia, una marcha de silencio Eh, por el caso de esta nena que tiene hoy tiene 14 años pero cuando nació eh, se infectó de justamente en neonatología de este hospital eh, de una bacteria ahora vamos a preguntarle bien a su mamá eh, y ahora tiene problemas cerebrales y de motricidad el caso de, de María José fue llevado a la justicia y en, en la instancia judicial se le ganó el juicio a raíz de este caso empezaron a salir un montón de, de casos denunciando estas malas praxis que siempre habían sido acalladas eh, tanto por la familia Quintar como por los propios médicos claro. eh, que también eh, son precarizados eh, es una ah, clínica sí. privada que atiende distintas obras sociales pero que tienen el marco eh, precarización, malas condiciones de trabajo malas eh, cuestiones sanitarias ah, sí. también ¿Qué derivan en estos casos de mala praxis eh, que son llevados a la justicia? Y este es uno de los casos que fue ganado. Claro, que salió a la luz porque justamente, digamos, muchas veces hay abogados que se manejan y arreglan con la familia, te doy 20, 5, 8, este, no digas nada, qué sé si yo. entonces, bueno, este caso es como emblemático, ¿no? Es un punto este importante, digamos, para, para los casos. Y recordemos que antes se llamaba la clínica Quintar, ...y esta clínica justamente empezó a despedir a los empleados... ...empezaron a salir muchas denuncias... ...y lo que hicieron es cambiarle el nombre justamente... ...para lo que vos decías, una lavada de cara, ¿no? Para eso nos vamos a comunicar ahora con Mariela Molicia... ...este, que ella es mamá de María José... ...y que nos va a comentar... ...Hola Mariela, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, buenos días. Buenos días Mariela, recién comentábamos el caso de María José... Eh, ¿nos podrías comentar bueno, cuál es la situación y cómo eh, cómo está cómo fue llevado el caso? Eh, ahí no se escucha muy bien. Eh, bueno, este buenos días. Primero, buenos días. este bueno, María José nació en el 2002, nació sana, este nació eh, siete mesina, este y a los a las semanas de haber nacido, este, ella estaba únicamente para subir de peso y, y la, la infectaron con un virus, que ese virus este, le perforó los intestinos y después este se estacionó en la cabeza. O sea, ese virus este, recorrió todo el cuerpo y se estacionó en la cabeza. De ahí, bueno, eh, le produjo daños cerebrales gravísimos que es hasta el día de hoy tiene 14 años y es una bebé es una bebé de 14 años que o sea, no habla no camina este usa pañales y, y bueno eh, nosotros lo, lo, lo que queremos es que los responsables se hagan responsables Claro. Mariela, este, ¿podrías comentarnos cómo se dio el juicio, cuánto tardó? Porque hay muchos casos, bueno, digamos, de gente de que no sabe cómo hacer. este Entonces, también la idea es poder que nos comenten cómo, cómo fueron los pasos que vos seguiste, que siguieron ustedes. Bueno, nosotros, este cuando nos dimos cuenta, o sea, porque nadie nos explicaba, nadie nos decía por qué María José eh, se había contagiado, por qué le había pasado lo que le pasó... Este, nosotros empezamos iniciamos el juicio en el 2002 este y bueno el juicio eh, dio vuelta dio vuelta de dio, dio, dio vuelta este y, el, y hace tres años eh, nos salió una sentencia favorable con un perito médico que este dijo que fue mala praxis. Este, después ellos apelaron este y eh, se fue al superior tribunal en donde en donde nos dieron la razón a nosotros o sea la justicia nos dio la razón que sí que fue mala praxis está todo comprobado tenemos la pericia médica todo este, pero el tema es que bueno que el sanatorio el Quintar este entró en quiebra entró en quiebra este en el proceso del juicio. Este y bueno, no hay, no hay o sea no hay nadie a quien hacerse responsable, o sea no hay no existe quien, a, quien se haga responsable de, de o sea, porque el Santorio Quintar cambió de nombre, entonces ya no existe el Sanatorio Quintar pero lo único que hicieron en realidad es sacarle el cartel y ponerle otro nombre, porque siguen siendo los mismos socios, siguen siendo la, la, la, la, las mismas personas, a los mismos empleados trabajan. Maríana hace nosotros... 14 años. Mariela, nosotros justamente comentábamos que la, la clínica Quintal ya tenía irregularidades eh, an anteriormente con eh, estas denuncias de mala praxis, pero siempre eran acalladas o no er eran ninguneadas o silenciadas. En su caso, como fue también el acompañamiento sobre, sobre este sanatorio que parecía intocable y después, bueno, eh, teníamos tantos casos de mala praxis? Claro, o sea, nosotros somos yo creo los primeros que hemos salido a hablar, a hacerlo público a esto, este, porque no puede ser, o sea, tiene que haber alguien que se haga responsable, tiene que haber, o sea, ¿quién, quién es el que, eh, el que permite que un sanatorio siga trabajando, o sea, siga, siga dañando a, a, a muchas personas? Porque no somos los únicos no somos los únicos, somos un montón de personas, un montón de, de damnificados, aparte no es únicamente el daño que le hicieron a ella el daño que le hacen o sea a toda la familia, porque es dificilísimo eh, sacarla adelante cada vez que se pone mal eh, eh, es, es horrible tener que verla cómo sufre eh, cómo la pinchan y cada vez eh, y siempre la única manera de salvarle la vida es una intervención quirúrgica cambiándole la válvula por la hidrocefalia que lo tiene. ¿Mm? Bueno, eh, para, para, teniendo en cuenta este caso, se ha también animado muchas personas a, a denunciar o a, o a plantear la, el claro. funcionamiento de este hospital. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa relación con otras familias y si han tenido contacto con otras familias que también han denunciado? Animándose después, bueno, de esta denuncia que ustedes han hecho, ¿no? Eh, mira, la, la idea nuestra es que, bueno, que nos juntemos entre todos para que alguien se haga responsable de todos los casos, no únicamente de mi hija, sino de toda la gente este, que, que, que ha tenido algún problema en ese sanatorio y que, bueno, juntarnos y entre todos eh, va, vamos a parar esto. ¿Sí? con el apoyo de toda la gente es más ahora con todo el movimiento con todo lo que la, lo que subimos a las redes sociales y todos este ellos nos mandaron una carta a documento o sea como una amenaza diciéndonos que nos callemos, claro. sí o sea que no que no hagamos más nada, pero en realidad nosotros no nos van a tapar la boca. Claro, es justamente... Porque esto ellos quieren es taparnos la boca y, y y callarnos de alguna manera, pero no, están muy equivocados porque nosotros no vamos a bajar los brazos hasta que haya alguien que se haga responsable y que esto no le pase más a nadie. Así no, Mariela, recordemos a la audiencia que está escuchando que los Quintarze es una familia poderosa de aquí de Jujuy, amigos de jueces, también. amigos de abogado, entonces este esta lucha es importante, exactamente, ¿no? justamente Exactamente, es justamente lo que nosotros decíamos, que basta de amiguismo ¿m? y maniobras oscuras para seguir lucrando con la salud de la gente. Sí, sí. ¿Y ¿Sí? ustedes cómo piensan seguir ahora, Mariela? ¿Qué dicen los abogados de ustedes? este Y no, nosotros lo que hicimos ahora es eh, hacer un nuevo juicio, o sea, con el, el juicio que teníamos nosotros ya ganado, este adherimos un juicio nuevo que se llama re, eh, extensión de responsabilidades para los socios, que eso bueno, eso está en espera por los tiempos judiciales también todo esto bueno, esperar ahora este a ver qué pasa con eso, porque lo que pretenden ellos es que a nosotros nos absorba el, el, la quiebra, ¿sí? pero este o sea mi hija no es un proveedor ni es un empleado de la clínica, porque eso es lo que hicieron como tenían tantas deudas y tantos juicios encima lo que hicieron es eh, darse la quiebra para absorber todos los juicios que ellos tenían sí juicios de proveedores de empleados de todo, pero mi hija no es ningún proveedor, la vida de mi hija este no tiene precio sí y y ellos la están tratando como si ella fuera un no sé, una caja de guantes. ¿Mm? Y no es así, a mi hija le dañaron la vida. Mi hija tiene 14 años, mi hija no nunca va a hacer nada de lo que hace una nena normal de 14 años. ¿Sí? Mientras que ellos viven su vida normalmente y siguen lucrando este con, con la salud de toda la gente no es justo no es justo para nadie para nadie porque hay mucha gente mi hija por lo menos está viva pero hay gente que, que se les ha muertoto los parientes en ese sanatorio mariela eh, totalmente acordamos con lo que lo que está planteando eh, hace rato repetíamos una consigna de que pasan los gobiernos y sigue la impunidad en el caso del sanatorio quintal es lo mismo digamos si si viene este último tiempo ha habido el cambio de gobierno eh, y otra para pintada de cara, digamos, con el tema de, de salud pública, eh, que te sí. quería consultar si hay se si ha habido algún acercamiento, si han tenido, eh, digamos, apoyo o no, digamos, o también han sido no, rechazados no, por no parte he... de, del ministro. No, no, no, no, no, no. No hemos tenido apoyo del gobierno de, de ninguna manera, ni se han acercado ni nada. Lo único que nosotros ahora, bueno, agradecemos a, a, los, a los medios que se han acercado a nosotros, que nos nos han abierto las puertas para que esto se haga público y siga, o sea, siga este movimiento y no se enfríe en realidad. Este, lo que sí, justamente ayer estaba conversando con un con un señor que me dice, "Claro, ellos tienen el apoyo de, del gobierno para pues, Este, justamente lo que vos decías. Y bueno, ahora esperemos que con este nuevo gobierno, este las cosas cambien también, porque hay muchas cosas tapadas, muchas cosas tapadas. Bueno, Mariela, eh, ya nos, tenemos que cerrar la nota, no sé si querés comentar algo más, si querés invitar a la convocatoria, pasar algún contacto. Eh, bueno, sí, nosotros estamos esper esperando, bueno, que pase el, lo del tema eso de la fiesta de uh -huh. los estudiantes, todo para volver a convocar a una, a una nueva marcha y convocando también a todos a todas las familias que han sido este damnificadas por este sanatorio este Así que bueno, en, en cualquier momento este vamos a estar comunicándonos con ustedes Para darles bien la fecha, todo, para hacer una nueva marcha eh, Mariela, una consultita más eh, ¿Ustedes tenían un sitio de Facebook o una cuenta de Facebook Que, que puede ser eh, una vía de comunicación? No sé si querías comentar pues, eh, Sí, sí, sí, sí, sí Tenemos este el Facebook de mi marido y el mío Que es Mariela Moricia Y este Leitol José Mariga uh -huh. Bueno, te agradecemos la comunicación y, y seguramente nos vamos a estar poniendo en contacto para darle continuidad a la difusión de este caso. Un bueno, bueno, muchísimas gracias. Ya muchísimas gracias por el apoyo. Este, y bueno, esperemos que esto este, bueno, tenga una solución. Bien, muchísimas gracias. Bien, ahí pasaba Mariela Molice, esa es mamá de María José, una nena que eh, sufrió mala praxis, ¿no? Que es víctima de de estos empresarios de la salud, ¿no? Porque justamente son esos empresarios no les importa la salud les importa solamente lucrar. Y bueno, no y uno a veces dice, "¿Cómo puede ser que estas cosas pasen en las clínicas privadas donde nos metieron en la cabeza justamente que lo privado es lo mejor que y bueno, no hay pasan estas cosas. Y bueno, y acá, bueno, apoyamos a Mariela, a la familia y a todas las familias que que están sufriendo y es como decía Mariela, hay que organizarse, salir a la calle y así combatir y hacerle frente a esta injusticia. Así es, la y, clínica, sí, sí. Y, bueno, y no olvidar también la complicidad de este gobierno que acepta y que, que está siempre a favor de lo, de las empresas, de los empresarios, los grandes empresarios de acá de Jujuy y de todo el país, ¿no? Sí, y yo quería comentar así como por último que la clínica Quintar, cuando cambia de nombre a la clínica Los Lapachos, Eh, lo hace justamente para tapar o darle como un quiebre a estos juicios y a estas denuncias de mala praxis, como también de explotación eh, laboral y malas condiciones sanitarias, porque tiene acumulado eh, un montón de juicios que con esta, este cambio de denominación, como contaba Mariela, eh, quedan en la nada, porque ya nadie se hace responsable, si bien siguen siendo los mismos, pero cambian de nombre como una estrategia para no asumir esas responsabilidades que hasta ahora siguen negadas y que son justamente con la complicidad de los gobiernos de turno y los grupos de poder aquí en San Salvador de Jujuy que eh, siguen acallando y siguen dañando a tantas familias eh, como el caso de María José y como muchos más que ahora están saliendo a la luz. Así es, la verdad es que la salud de la provincia es bastante preocupante por lo menos Jujuy y en toda la nación, me imagino este, con el anterior gobierno, digamos, de los sectores populares habíamos podido pelear y lo de algún modo estaban este había medicamentos, qué se yo y con este gobierno hubo un recorte Este, vos vas al hospital, están todos vaciados No hay medicamento, tenés que salir de los hospitales Y comprar medicamento Entonces la verdad es que hay un recorte en la salud Muy importante Y bueno, esto pasa en el ámbito privado, en el ámbito público Sí, y un detalle más de esto Es que aquí en la provincia Hay un solo hospital que centraliza a todos los demás Si bien hay hospitales No están provistos eh, como deberían Y funcionan como salitas de primeros auxil auxilios Y cuando pasan este tipo de cosas La gente se ve en la necesidad de ir a una clínica privada para poder asistirse porque los hospitales públicos el único hospital público está saturado entonces pagan eh, mala calidad de atención porque en empresas eh, en clínicas digamos privados pasa esto así es este, vamos a escuchar un poco de música y continuamos aquí en el reino de las mañanas desde el estudio de radio paul Puerta, ya no veo la puerta ja no déu ni La vena serà que sol